Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Bueno, y hoy nunca, mejor dicho, esa pregunta que les hago. Un apagón masivo y generalizado ha paralizado nuestro país, afectando a millones de ciudadanos, interrumpiendo servicios esenciales, Y alterando de forma brusca nuestra vida cotidiana. Más allá de las causas inmediatas que aún se están investigando y que podrían incluir desde fallos técnicos hasta ciberataques, lo que nos ha pasado hoy solo demuestra la relativa fragilidad de las infraestructuras que sostienen nuestro modo de vida. El debate seguramente en unos días irá por ahí. Pero bueno, vamos a hoy. Dependemos de la electricidad para casi todo. Para comunicarnos, para desplazarnos. Ni se imaginan llegar hasta aquí. Para curarnos ahora mismo en los hospitales con grupos electrógenos, funcionando así. Y por supuesto, bueno, pues ahora mismo tam también se está viendo en los hospitales que es lo más urgente, ¿no?、Eh, dependemos de la electricidad para alimentarnos. Cuando falla el suministro, no solo nos quedamos sin luz, también se apaga, aunque sea momentáneamente, la normalidad de nuestro día a día, la normalidad de nuestras vidas. Caos circulatorio, las interrupciones, como les decía, en, en hospitales donde han saltado ya los grupos electrógenos y menos mal, ¿no? la parálisis de las comunicaciones, la incertidumbre generalizada. Son s o l o una muestra de hasta qué punto la energía es ese motor invisible de nuestra sociedad. Y digo motor invisible porque, claro, estamos absolutamente acostumbrados a darle a un interruptor y que salte la luz, ¿no? A enchufar el, el teléfono móvil y que se nos cargue, ¿no?、Eh, yo me he dado cuenta、eh, a las doce y media de la mañana. Y、cuando llevaba o c h o nueve minutos sin ninguna llamada y sin ningún WhatsApp, porque a esa hora bueno, pues, bulle la, la redacción y la información, porque empezamos el programa a las cuatro, he notado que algo raro estaba ocurriendo. Y es cuando me he dado cuenta que no teníamos suministro eléctrico. La verdad es que, bueno, de momento y por lo que nos llega, la población está reaccionando con responsabilidad y serenidad. Y eso es muy importante. Aquí vamos a estar pendientes de todo. Vamos a estar pendientes de la última hora que vaya llegando hasta la redacción de la tarde. Todos los compañeros. Trabajando ahora mismo y la redacción se podrán imaginar, n o tratando de, de resolver cuestiones. n ¿no? Ojalá, o antes de despedir este programa, contemos que la normalidad ha vuelto. Ojalá. En Santelmo reunidos,、eh, nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, pues ya ha organizado su gabinete de crisis. Situación operativa 2 del plan de emergencia en Andalucía y el mensaje es muy claro. Paciencia, no perder los nervios y, y nosotros les iremos contando. Ya les decía que no hay、um, trenes,、eh, bueno, que, que claro, todo está paralizado. Mi compañera veo a Galeano y lleva toda la mañana en la estación de Santa Justa de, de Sevilla y me dicen que ahora mismo no. Bueno. Esto va a ser habitual. Conexiones que tratemos de hacer y que no podamos conectar, les pido disculpas de antemano, pero ya entenderán la situación. Desde Red Eléctrica, muy cautos, han activado todos los planes de restauración del sistema. Se están analizando las causas. La situación es muy complicada e inédita en este país. Lo ha dicho Eduardo Prieto. Director de Operaciones de Red Eléctrica Española. Podemos estar hablando en el rango de seis,、eh, diez horas. Si todo va bien, como digo, hasta la reposición del último de los consumidores. Desde ya, como he dicho también anteriormente, ya hay algunos puntos de suministro que están、eh, recuperados. Bueno, nosotros、eh, no tenemos constancia en este momento sobre las causas de, del incidente, eh, eh, sí de lo que ha sucedido en términos de variables del sistema eléctrico, que es lo que he comentado, y no podemos entrar a, a especular en este momento sobre las causas、eh, o el origen del mismo. Indudablemente,、eh, todo se analizará con, con el detalle que requiere.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 No saben qué ha ocurrido, si es un ciberataque, se hablaba de un incendio en el sur de Francia, que tampoco lo sabemos. Ahora mismo no podemos constatar nada, lo único, lo que está ocurriendo. Como les decía en San Telmo, reunidos el gabinete de crisis, el presidente de la Junta. Eh, nos ha hablado de que s í piensa que podría ser un ciberataque en materia de ciberseguridad andalucía es que todo tiene pinta de un ciberataque por ahora todo apunta que puede ser un ciberataque pero no tenemos constancia porque no hemos tenido comunicación del gobierno ni tenemos certidumbre solamente con nuestros datos en andalucía tiene evidentemente un apagón de esta naturaleza、pues、puede ser un ciberataque Vamos a intentar conectar ahora sí con mi compañera Bea Galiano, que está en la estación de Santa Justa en Sevilla. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida.、Bueno, Hola Beatriz. De... De... De... De...、Pues、dime, es imposible. La comunicación así no, no podemos. Bueno, lo intentamos más tarde. Voy a presentar a la mesa que hoy. tenemos en este café borja rodríguez bienvenido hola marilo ha s llegado casi casi bueno he llegado, con he dificultad llegado, pero ha llegado, ¿no? llegado tráfico lento obviamente como no puede ser de otra manera、eh, semáforo sin s funcionar hay un montón de raquetas que han como convertido en rotondas que eso es verdad que por,、eh, con la densidad del tráfico que había ralentiza un poco pero es verdad que ha sido、eh, llegar de una manera más prudente si normalmente t a r d o de casa al estudio 20 minutos pues han sido 50 y、uh -huh. largos pero bueno hemos llegado y es verdad que si notado al menos en lo que es carretera y conducción en ciudad、eh, por málaga mucha prudencia mucha calma algún pítido que otro pero sorprendentemente para las horas que eran que son las tres de la tarde salidas de trabajos de colegio los que、eh, los niños que todavía perseguían en los colegios bastante tranquilidad así que bueno hemos llegado hemos llegado、Marilena. bueno importante、eh, luego hablaremos de,、sí. de todo lo que e s u p o n esto para nuestra cabeza sí, sí, sí, sí.、Eh, yo decía estamos acostumbrados a cargar el teléfono、sí. móvil Eh, nada más enchufarlo bueno,、eh, y Mariloy, y darle a un interruptor el, y, y abrir el grifo y que salga agua, agua que no corriente, no habría, es verdad, darle un botón y que se abra la puerta e l garaje y de pronto ya no. Exactamente, o sea exactamente. Que, yo sí, he tenido、sí. mis historias para salir de mi casa, <risa> vivo en un sitio nuevo, no sabía dónde estaban las llaves para abrir el garaje manual y, y bueno, anécdotas de este tipo que se quedan en eso,、sí. en anécdotas. Y tenemos que intentar que el día de hoy,、eh, atendiendo a las recomendaciones, se quede en eso. en una anécdota y yo qué tal buenas tardes hola qué tal buenas tardes bienvenidos、pues, í bienvenido,、eh, sí, bienvenido. Eh, un día día de locos no Como、no. está comentando es que es verdad que no estamos acostumbrados a esto es que tenemos una dependencia total de, de, de,、claro. la, de la electricidad de la tecnología pero claro la tecnología funciona con electricidad y como no hemos acostumbrado a vivir con ella pues lo que hemos hablado muchas veces la Esto no sé si obedecerá a un ciberataque o a un simple apagón,、mm. a un accidente, pero ya lo hemos hablado aquí en nuestro programa, lo he comentado con Jesús Acevedo, al que saludaremos también ahora,、sí. que, que, que hoy en día、eh, no hace falta tirar una bomba en ningún lado para paralizar un país. Hoy se está、mm -hmm. demostrando, ¿no? o sea, con claro, que, te, con que、no. te corten el grifo de las comunicaciones y de la energía,、eh, esto, es, esto es el,、eh, no es el futuro, esto es ya. Y tenemos una dependencia total que no estaría además que nos la fuéramos replanteando a nivel nacional por supuesto pero ya de mí a nivel usuario ya hace unos días nos dijo la unión europea los famosos kits de emergencia pero, exacto pero es hoy que, nos acordaremos de las l i n t e r n a s y lanternas tener en casa cosas no perecederas como latas de conserva、uh -huh. eh, eh, galletas eh, cosas que se puedan consumir porque claro esto igual afortunadamente estamos hablando de que se puede restablecer en seis、eh, o diez horas、eh, son las、bueno, personas habrá gente yuyu que vincule también esto no、mm, claro es que la unión Ya、sabía que bueno puede ser la,、eh, la, las teorías、pasado. de la conspiración ahora <risa> claro no, ahora、eso. bueno pero、pues、yo no y cos yo simplemente creo, es una cosa más que le digo a la gente claro hoy información fiable por favor、sí. muy importante、y、sobre todo en que, situaciones como, no, como esta que, escuchen la radio、claro. eh, a la gente que ustedes se crean de verdad n o que, que es importante y、mm -hmm. sobre todo calma porque si esto se va a prolongar más de lo、claro. debido va a ser mejor todo que nos lo tomemos con calma que no porque yo comprendo que todo el mundo tiene ahora la, la, la historia de las comidas casi todos tenemos en casa、mm. la, el, el fuego eléctrico o sea que, que、mm. es un sí, claro tanto, es raro que, tú, los bueno, que, los que tengamos que, gas que está volviendo pero claro、bueno. los que、es、tenemos、raro. niños pensamos e s t o、mm. c u á n d o se va a durar pues, en fin, que, pero n、claro. fin que pero que siempre será mejor tomárselo con calma porque la calma es buena compañera para todo para las para comprar en los supermercados、mm -hmm. para cualquier historia cuanto más tranquilos estemos y menos y menos pánico le cojamos a esto pues mejor así que calma y, sobre y todo calma y prudencia Cal claro. y prudencia exactamente、sí. porque a l final、mm. son momentos tensos pero bueno vamos a intentar dentro de las dificultades mantener la calma ya nos han dicho que estos son de seis a diez horas más o menos ya se está recuperando en algunos puntos entonces vamos con hay que tomárselo con calma y con y, y paso a paso y,、sí. y momento a momento y lo que dice mariló de hecho del kit de este de la unión europea el famoso transistor sí, el agua el, claro, transistor. el transistor para escuchar ¿Vale? la tarde o sea que, que con calma vale Voy a intentarlo de nuevo con Beatriz Galeano, a ver si esta vez vea qué tal. Bienvenida desde Santa Justa, desde la estación de Santa Justa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues bien, ya por fin podemos conectar, pero lo hacemos desde la unidad móvil, es decir, no tengo movilidad.、Uh -huh. Antes estaba intentando entrar desde los alrededores de la estación de Santa Justa, donde Bueno, cuéntanos lo que veas y, y lo que has vivido, claro. Sí, sí. Ha sido, bueno, es una jornada muy complicada aquí en Santa Justa. La estación sigue en estos momentos desalojada, cerrada a cal y canto. Está así desde la una y media de la tarde cuando se decidió ese desalojo. La policía nacional se encuentra ahora mismo impidiendo el acceso y se están vigilando también las vías del tren. Es lo que hemos podido ver cuando llegábamos a esta estación de Santa Justa. Sigue el trasiego, eso sí, de viajeros. Cientos de ellos ocupan ahora mismo todas las escaleras que hay alrededor de esta estación y también la entrada principal. Siguen esperando, nos decían muchos, pues con la intención de que el tren salga, acabe saliendo o bien, pues puedan recogerlos algunos familiares. Eso es sobre todo lo que nos comentaban las personas que han venido a trabajar a Sevilla y que son de pueblos cercanos o bien que se dirigían hacia Huelva, Cádiz o Córdoba, donde hay pues esa facilidad de que haya otra persona de la familia o algún amigo que pueda venir. a recogerlos. e s t á en mediodía, sobre la una y media cuando llegábamos, sí había más inquietud, más preocupación, sobre todo algunas madres, algunas señoras que salían de trabajar y que e s、eh, tenían a a b n t que llegar a sus pueblos para recoger a los niños del colegio, que intentaban además ponerse en contacto pues con los abuelos en los colegios y en, en el pueblo para que les recogiera a los niños y esa comunicación era imposible. n o、eh, Al margen del tema de, de la luz ¿no? o de La falta de trenes se ha unido también p、pues、a esa imposibilidad de comunicarse que ha provocado más、eh, agobio. ¿no? Si te parece, vamos a escuchar a un alumno de un instituto que nos pedía, una profesora nos pedía que por favor dijéramos en la radio que están bien, que son de los molares y que no pasa nada. Vamos a escucharlo. los molares de Elie Francisco Rivero y que si algún padre está e s c u c h a n d o esto que nada que sepa que estamos bien y que alarme la v o z a todos los padres para que s e p a de que estamos bien que estamos aquí en la estación bien. Siguen en esa escalinata, los hemos visto hace un ratito, pero bueno, están tranquilos esperando a ver qué solución encuentran, porque sí es verdad que a pesar de que Adif ha dicho ya que los trenes no van a salir, que las estaciones se desalojen, lo cierto es que aquí todavía hay cientos de personas e incluso ahora mismo estoy viendo bajarse de un autobús、eh, a otros viajeros que van en dirección a la estación con las maletas. Sí que están llegando muchos vehículos particulares para recoger, como te digo Marilo, a las personas que En la, en la estación que siguen esperando fuera inquietud aunque bueno paciencia también y resignación más bien entre las personas que están aquí por ejemplo esta viajera que llegaba desde cádiz y que pretendía ir a huelva si no recuerdo mal bueno nosotras venimos desde e s t a d o s u n、eh, i d u salimos ayer por la tarde hemos llegado esta mañana a lisboa a las seis de la mañana De l i b o aquí a Sevilla y de Sevilla para, para Cádiz. Y ya con el apagón no sabemos qué vamos a hacer. Esa es la gran pregunta de muchos todavía, ¿no? ¿Qué van a hacer? Sí que estamos viendo también ahora mismo un autobús de estos de excursiones que está recogiendo a un grupo que iba a marcharse hoy a Madrid y que han vuelto a. Aquí nos dicen adiós desde el autobús porque por fin se van, llevaban ya, ya mucho tiempo esperando una solución. Así que esa es la situación en Santa Justa, a sí que hay, bueno,、eh, compleja, complicada. Hemos visto esta estación a veces con problemas por huelga, pero no hemos visto nunca la Estación completamente cerrada de, de un minuto para el siguiente y apagada, muy bien. Beatriz Galiano, muchísimas gracias.、Eh, no、desde Santa Justa estamos contándoles cómo está reaccionando al apagón, pues por ejemplo, la estación de tren, los pasajeros de la estación de tren de Santa Justa. Vamos a la DGT, porque lo que sí llevamos contándoles y diciéndoles toda la mañana es que no se coja el coche si no es estrictamente necesario. José Antonio Pedrosa DGT, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora complicaciones y circulación muy intensas, sobre todo en Sevilla y Málaga. Dificultades en los accesos tanto de entrada como de salida. Ante el apagón les pedimos evitar circular, como bien has dicho, en la medida de lo posible. Y si lo hacen, por favor, moderen la velocidad, mantengan la distancia de seguridad y mucha atención al volante y a la carretera. José Antonio, habéis tenido la posibilidad de encender alguna pantalla, imposible, ¿no?、Eh... Sí, funcionan algunas palconas. Las que van、uh -huh. con, con solares, sí. Muy bien. Las solares solo. Las que van con placas solares. Esas son las que podéis visualizar desde la Dirección General de Tráfico. Bueno, muchísimas gracias.、Exacto. Y mantenemos línea directa con la DGT, por supuesto. 4 y 23 de la tarde. Seguimos p e n d i e n t e de la evolución de este gran apagón que es desde las 12, 12 y media mantiene sin electricidad a millones de personas en todo el país. Así que nosotros lo que estamos haciendo aquí en el programa hoy es hablarles de las consecuencias, conectar con, bueno, donde está la información ahora mismo para que tengan esa información en, en casa. voy a seguir presentando a la mesa está yuyu con nosotros está borja rodríguez beatriz rodríguez también b e a qué tal bienvenida hola, muy buenas tardes. hola beatriz cómo estás hola m a r i l ó qué tal muy buenas tardes b u e no escucho a beatriz ahora parece que sí puede ser que me hola、escuches. beatriz ahora ahora ahora sí, ahora、tal? y así bueno no r m a l que ocurran <risa> ciertas cosas venga bueno mira encantada de estar aquí lo primero igualmente、no、circunstancia... te ofrecemos hoy un café es un café diferente <risa>、pues、mira, un café pero café mira te, lindo, lo, te lo ponemos Eh, estoy echándole un vistazo a, a lo que dicen los medios internacionales. Nos ha llegado una noticia、uh -huh. por parte del, del operador de red de, de Portugal que está culpando de estos cortes a nuestro país. Dicen que todo ello debido a unas extrañas oscilaciones de. de temperatura de potencia sí、uh -huh. que está pues、uh -huh. interviniendo efectivamente en, en la potencia y que pues, son variaciones extremas de, de temperatura las que se están dando claro todo está interconectado con lo cual pues eh, es eh, lógico que no solamente esto esté afectando a españa sino también a, a portugal al sur de francia no ha ocurrido así por ejemplo con con las islas como estamos comentando no con las canarias、uh -huh. con exacto p o r q u é pues porque no t e n g n o tenemos no, no tienen esa conexión A esa gran manguera, podríamos decir, n o que da corriente tanto a Baleares como a las islas de Gran Canaria. Y si esa gran manguera existe, si、sí、tienen ellos sus propios medios de generar energía y por eso nos están e quedando sin luz. Pero lo que nos llega de Portugal, la verdad es que、mmm, no es muy bonito, porque ellos dicen que las variaciones extremas de temperatura en el interior de, del país、eh, pueden provocar que la restauración completa de la red eléctrica pueda tardar hasta una semana. Esto dista muchísimo de lo que estamos hablando nosotros de、uh -huh. unas seis o diez horas que, que quiera que no tranquiliza bastante ya cuando empezamos a leer a hablar por ahí de una semana en fin esperemos que, que estas noticias que nos llegan d e d e portugal no no sean ciertas no porque hombre no no es lo mismo no、eh, yo, me, yo me preguntaba ahora que estábamos hablando con, con la d g t y que dicen que se evite la medida de lo posible coger el coche、eh, a veces bueno hay personas que por, por donde viven es imposible que, que no lo cojan el tema de la gasolinera、eh, están dando servicio no todas andando、no no、la、claro, torre me、si、llega no, que no todas si no、mm. tienen generador ellos、mm. no no pueden、claro. dar gasolina directamente、claro. y esto puede provocar también un, un conflicto si, si se posterga el hecho de no tener energía eléctrica no más allá、mm. de esas seis o diez horas que, que están diciendo y otra cosa también que quería comentar que como habíamos a, hablado con nuestra compañera beatriz galeano que estaba en santa justa、eh, ha salido la noticia de que aena dice que los aeropuertos van a estar operativos aunque sí que se pueden producir retrasos de hecho Ya hay compañías como Iberia o Euro Europa que están dando la posibilidad a los usuarios de cambiar la fecha de sus vuelos en el caso de que tuvieran que volar hoy o en las próximas horas que podrían incluir el día de mañana. ¿no? Yo creo que esto es importante porque hay mucha gente que necesita esa movilidad incluso para trabajar. Hay gente que puede vivir en Sevilla pero que trabaja de lunes a viernes en Madrid o en Barcelona.、Eh, Toda esta gente hay que tenerla en cuenta, no solamente el que va a hacer tres kilómetros para ir al centro a recoger Sin、eh, duda. algo. o ¿no? n Sin duda. Bueno, tengo a Charo Pérez también con nosotros esta tarde. Charo, bienvenida. Hola, bienvenida, Marilo. Gracias. Muchísimas、eh, gracias por estar con nosotros en esta café también. Alagada y bueno, pues、eh, sumarme a todo lo que estáis diciendo y también comentar.、Eh, habíamos escuchado a Beatriz Galeano、eh, de que un、eh, chico de un instituto, bueno, pues estaba comentando lo que, lo que había pasado. Tengo、eh, el comunicado que nos hacen desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional、eh, para todos aquellos padres y madres. Que no hayan escuchado la radio tan importante en estos días, recordamos que desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía q u e d a nos suspendidas, n cuentan que quedan suspendidas、uh -huh. las actividades lectivas presenciales en los centros educativos esta tarde. La Consejería ha enviado ya las comunicaciones pertinentes a los equipos directivos y profesorado、eh, de los centros a través del sistema de información Séneca, también a las familias. La Consejería ha pedido al profesorado que atienda al alumno hasta que Puedan recogerlo sus tutores legales o llegue el transporte escolar dado pues los problemas de tráfico que estamos que estamos teniendo en toda en todas las vías bueno pues esa era la información desde la consejería de desarrollo educativo bueno pues aquí lo que van a escuchar es todo lo que bueno acaba de comentar mi compañera charo o beatriz toda la información que podamos contrastar Información contrastada es lo que le va a llegar a la gente que, como siempre, está escuchando Canal Sur Radio. Tengo también a Inmaculada González con nosotros. Inmaculada, bienvenida. Hola, m a r i l ó Buenas tardes. Pues fíjate de lunes a lunes, ¿no? Dos lunes negros que llevamos. El lunes pasado a esta hora estábamos comentando el fallecimiento del de, de Papa y hoy fijaron la que nos hemos encontrado. A tenor de lo que estamos comentando en esta mesa y en la revisión que estamos haciendo algunos compañeros y compañeras de otros medios de comunicación para estar al tanto de los digitales, sobre todo, que están con la última hora, Es de deciros que hay una curiosidad en torno a lo que Portugal、eh, está atribuyendo el apagón, que es un episodio de vibración atmosférica provocada por el calor. Eso lo ha dicho Antena 3, lo señala Antena 3. Y esto, por lo visto, que es una cosa así, que nos podemos quedar un poco perplejos, es la, vi la vibración de las moléculas de aire que provoca una variación de la presión atmosférica. Es decir, el paso de una onda sonora produce una onda de presión que se propaga por el aire y ha podido ser causa de esto. Si bien. ¿Eh? Como eh, nuestra obligación es confirmar todo el momento, no hay nada que nos permita firmar que ha habido ni esto ni el, el boicot o el ciberataque.、Eh, se ha señalado también desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, la propia portavoz ha dicho que no se puede confirmar ninguna de estas cábalas o, o hipótesis, que、eh, siguen trabajando, la Comisión Europea está en contacto estrecho con las autoridades españolas y portuguesas para trabajar de forma coordinada con la intención de restaurar el servicio, que, por cierto, ya se ha restaurado en el País Vasco, en Barcelona, en Navarra y en, en, y en Aragón. Buena noticia, por lo tanto, n o que ya esté llegando poco a poco. Bueno, a las cuatro y media vamos a seguir saludando a las personas que hoy conforman esta mesa de actualidad en la tarde d e canal s u r r a d i o de café también, café frío, no lo podemos calentar. Pero bueno, mesa de actualidad, mejor que mesa de café casi hoy. Y vamos a saludar a Avelino Barrionuevo, concejal del área de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Está en el Centro Municipal de Seguridad ahora mismo.、Eh, señor Barrionuevo, b i e n o Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Muy buena tarde, m a r i l ó Bueno, pues lo que sí me gustaría saber es、eh, qué está ocurriendo en Málaga, cómo está la situación,、eh, el tráfico, ha habido muchas incidencias.、Eh, cuéntenos. Bueno, pues ante el apagón generalizado que no solo ha vivido la ciudad de Málaga, sino como bien habéis apuntado en todas las ciudades de España y en algunas europeas, pues a las 13 y 10 minutos decidimos activar el plan de emergencia y estamos en el Centro Municipal de Emergencia para coordinar todos los servicios y en la manera que sea posible poder restablecer dentro de las limitaciones pues, la normalidad De, de los servicios esenciales. Hemos duplicado, porque están prorrogando los turnos los agentes de la policía local, es d e aquellos policías locales que entran de 7 a 3 de la tarde, lo hemos prorrogado y se han unido a los que han entrado de, a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, con lo cual tenemos doblado la, la plantilla. Esta plantilla está principalmente para garantizar. La seguridad vial, hemos las principales arterias de nuestra ciudad, estamos regulando el tráfico a través de personal uniformado y en algunas p、pues, u estamos encintando en algunos cruces para que den una media raqueta para no hacer los cruces transversales. Independientemente de esa garantizar ese, esa movilidad, estamos prestando servicios de seguridad ciudadana, precisamente ahora en el cierre de los comercios, que muchos por problemas de. de luz pues a lo mejor no podrán bajar su, sus persianas y por tanto tenemos equipos desplazados en las zonas comerciales de nuestra, de nuestra ciudad como también garantizando el tráfico en las infraestructuras críticas para el acceso a, a aeropuerto s y a hospitales. Estamos en contacto con el 112 y con los hospitales por si necesitaran en algún momento、eh, que lo acompañáramos haciendo, escoltando para repostar combustible y, y nutrir a su grupo electrógeno, pues ahí estará la policía local de Málaga atendiendo esos servicios. A nivel del Correo del Cuerpo de Bomberos también hemos、eh, aumentado en dos salidas la, el personal existente. Y bueno, estamos atendiendo principalmente y ya finalizando、eh, los muchos casos que hemos tenido de personas enterradas en, en ascensores. Los voluntarios de protección civil también están colaborando también en materia de, de, de tráfico y de cruces en los colegios, que también sabemos que ha pillado en la época de, en la época de los niños en el colegio. Y bueno, pues aquí estamos todos un poco expectantes a que la solución,、eh, la situación mejore, pero en tanto en cuanto pues intentamos que con lo, el personal y movilidad, también está trabajando el área de movilidad y de masa para garantizar también el suministro de, de agua potable, pues estamos trabajando todos al unísono. Señor Barrio Nuevo, ¿en qué consiste exactamente ese plan de emergencia que han activado? Porque es verdad que estamos escuchando, se、si、activa el plan de emergencia en En muchas provincias, concretamente estamos hablando en que se acaba de activar en Málaga, pero ¿en qué consiste ese plan de emergencia? Bueno, pues el plan de emergencia de la ciudad de Málaga, una vez que se da o se activa de forma preventiva, cuando hay una amenaza de AMED por inundaciones, por fuertes lluvias o f u e r t e s o vientos costeros, y estamos en forma preventiva, pero cuando ya ha ocurrido, como en este caso, pues un apagón en toda la ciudad, que pueda perjudicar,、eh, pues lógicamente, a bienes y, y personas. h a c í vamos ese plan de emergencia. Eso significa que el director del plan, el alcalde y yo como su director estamos al mando y después pues, están los jefes operativos de los servicios de policía, bombero, protección civil, comunicación, porque es muy importante. Yo agradezco además el que me deis la oportunidad de dirigirme a los medios de, de comunicación, porque en una gran emergencia la comunicación a los ciudadanos es vital y más en este caso en donde desgraciadamente las comunicaciones habituales telefonía w h a t s a p p y tal en muchas de las veces pues han decaído entonces es fundamental que el departamento de comunicación y vosotros como altavoces estéis allí implicados y eso hace bueno pues que todo e s un tema transversal porque engloba pues a movilidad los parques、eh, el tema sanitario bueno pues que estemos todos、eh, coordinados y cada uno、eh, tenemos un asumido un rol Y hacemos, bueno,、pues、llevamos a, a práctica ese, ese rol. En este caso, por el tipo de emergencia, pues, tras las nuevas tecnologías, aunque sea un tema a nivel nacional, pues, tenemos el, el Departamento de Nuevas Tecnologías pues, intentando facilitar que las comunicaciones sean las más extensas posibles.、Eh, tenemos transmisiones, tenemos servicios operativos, tenemos、eh, movilidad, en fin, todo lo que e s nos podemos ver、eh, afectado. pues estamos todos trabajando pues, para que la afección、eh, y la vuelta a esa normalidad sea lo más rápido posible. ¿no? Pues línea abierta, señor Barrio Nuevo,、eh, con Canal Sur Radio. Estamos emitiendo, por supuesto, en directo. También lo hacemos como, como podemos.、Eh, ya se puede imaginar, ¿no? Pero、eh, lo importante es que estamos contando lo que está ocurriendo, el minuto a minuto, de este apagón eléctrico masivo, de este apagón generalizado. Eh, gracias por atendernos, señor Barrio Nuevo, concejal del área de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, desde el Centro Municipal de Seguridad ahora mismo, h activado a el plan de emergencia también en Málaga. Gracias. Muchísimas gracias, Magloy, si me permite, que para evitar bulos, porque siempre en Cogía la emergencia es muy importante que la gente, que los ciudadanos atiendan a los medios de comunicación o a las redes sociales verificadas, ¿vale?、Y、eso también me gustaría hacer hincapié. Pues es muy importante un día como hoy. Muchísimas gracias, señor Barrio Nuevo. Muchas, un saludo. Muchas gracias.、Usted. Bueno, que tenga buena tarde, que vaya bien y que pronto estemos contando que vuelve la electricidad a nuestra vida. Que sea, bueno, pues dicen que seis, ocho horas. Hay informaciones off the record que no parece que confirman esa teoría, pero les iremos contando a lo largo de la tarde. Fíjense, nosotros estamos hoy transmitiendo también. Eh, a través de Radio Andalucía Información. Normalmente están escuchando a mi compañera Beatriz Rodríguez、eh, por, por RAI, pero hoy Beatriz está aquí, está en la tarde de Canal Sur Radio y nosotros estamos retransmitiendo a través de RAI. Bien, pues había una corrida de toros que se iba a retransmitir por RAI. Juan Ramón Romero, bienvenido, buenas tardes. Una corrida importante、Buena. en Sevilla. Sí, corrida de la Feria, buenas tardes a todos. Y lógicamente la incertidumbre también sobrevuela sobre un festejo en el que va a haber miles de personas que tienen que desplazarse, que tienen que saber qué va a ocurrir. Y nosotros, pues dada la circunstancia que todos estamos incomunicados, incluso los actores principales de, de la corrida, pues hemos decidido irnos a, a la persona que tiene la última palabra. La persona que tiene la última palabra es el presidente del festejo, la máxima autoridad, José Luque Teruel. que hoy preside el festejo en la maestranza, festejo de feria. Y al final hemos podido encontrarle.、Eh, y bueno, él dice que como está también incomunicado con el resto de, de participantes en la decisión, pues que tiene que irse a la, a la in situ a la plaza de toros y、eh, consensuar con el empresario de la plaza, con los toreros, con el ganadero, con todos los actores. Y para ello, pues va a ir con su coche hasta la plaza de, de la Real Maestranza. ¿Qué va a ocurrir? Pues él dice y nos ha dicho que lo primero es la seguridad y la salud. ¿En qué consiste este dato? Pues en que la enfermería de la plaza tiene que estar perfectamente dotada. Si no hay luz. pues no está, no, no está dotada como para solventar un problema que se presente con un torero, con una herida, lo que sea. También la, la asistencia al público, por supuesto. ¿no? Entonces, en el ánimo del presidente es que si todos los requisitos necesarios para que se dé el espectáculo no se cumplen, como por ejemplo pueda ser el que la enfermería esté habilitada, él tiene la intención de suspender el festejo. pero no se puede suspender hasta la hora en que comienza el festejo, con lo cual hasta las 7 de la tarde no se puede suspender. La, la idea está en que hasta esa hora, si se, si se pudiese solucionar el problema de la, de la、eh, energía eléctrica, pues se darían las condiciones para que se celebre el festejo y se podría celebrar. Pero si no, se va a suspender. Así que de momento hay que estar allí hasta la hora del festejo, que son las 7 de la tarde, y en ese momento, si las condiciones son óptimas, se celebrará. Y si falla alguno de estos elementos básicos que acabo de referir, se suspenderá. Esa es la última hora del presidente de la, del festejo, máxima autoridad, y quien tiene la última palabra sobre si se darán o no los toros en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla esta tarde. ¿Sobre qué hora crees que se podría saber, Juan Ramón? Pues eh, probablemente eh, una hora antes,、eh, porque el presidente me, me, ha, me ha comunicado que marcha ya directamente para la plaza para ver qué previsiones hay. Entonces,、eh, creo, y es una estimación personal, que sobre las seis de la tarde, una hora antes, podríamos tener. ya una respuesta una línea abierta a... línea abierta con la tarde en cuanto lo sepas nos pides paso y nos lo cuentas claro evidentemente yo trataré de, de estar、eh, en contacto con vosotros porque con el resto es imposible no tengo contacto ninguno he tenido que desplazarme、mm. a su casa personalmente、mm. para poder saber esta circunstancia no así que yo te diría que hay muchísimas más posibilidades de de que haya por qué razón Porque es básico que la enfermería de la plaza esté al 100% de posibilidades de solucionar pues, una herida, una cornada o una incidencia en el público o lo que sea. ¿no? Bueno, es muy, muy importante porque la,、sí、gente, claro, seis... la gente no sabe qué hacer. La gente está llamando, está claro, claro, preguntando claro. y ahora mismo la gente、claro. no sabe si acudir o no, qué va a pasar. En fin, claro. claro, claro. claro. Es una pues, situación pues que también. En cuanto la tengas, la confirmamos. Claro,、mm. vamos a intentar adelantarlo, pero ya te digo, si por casualidad. Eh, la energía eléctrica llegara al completo, o bien los generadores de la plaza garantizaran esto que te estoy diciendo, se daría el festejo. Entonces, el presidente ha sido muy claro y también ha sido、eh, muy honesto. Él tiene la intención de suspenderlo, pero si se dan las condiciones óptimas, irían adelante. Esa, esa es lo que te puedo contar bueno pues eso es lo que sabemos、vale. perfecto pues línea abierta con la tarde de canal su radio r para que nos cuentes、eh, qué va a pasar finalmente juan ramón romero gracias gracias 5 menos 20 pasadas son algunas consecuencias de este apagón eléctrico masivo que le seguimos s contando el minuto a minuto en directo en la tarde de canal su r radio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 Bombazo de precios en Rapi Mueble. Inimitables. Cheslón 299 euros. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio 299 euros. Cambia tu hogar con Rapi Mueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Bombazo de precios en Rapi Mueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. No sé qué regalarle a mi madre por el día de la madre. Es que tiene de todo. ¿Y el cupón extradía de la madre de la Once? Que son 17 millones. Ya. Es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón Extradía de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón Extradía de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía.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 Existe un lugar donde el patrimonio se saborea, donde el pasado, el presente, las luces, las sombras, lo de ahora, lo de siempre, aquello que seremos y que fuimos, se unen y nace la esencia de todo un pueblo. Hostelería de Sevilla, el lugar donde nacen los recuerdos. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Voy a seguir saludando a personas que nos acompañan como Jesús Acevedo, que es abogado digital. Jesús, bienvenido. Buenas Buen tardes. Buenas tardes, Mariló, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos porque nadie tiene la clave ni lo que ha ocurrido, lo sabe nadie de este apagón eléctrico masivo.、Eh, hay quien está diciendo que no es un ciberataque. Hay quien está diciendo que son problemas de red eléctrica española. Hay quien, en fin, ahora mismo la información es muy confusa, muy, muy、mm. confusa. Y aquí hay que poner cada cosa en su sitio y sobre todo esperar confirmación. n o Pero, o q u é eres tú? A ver. Pero mira, qué... Mariló, yo a mí, sinceramente, para eso estáis vosotros los periodistas, los profesionales de la comunicación. Y ya se, se sabrá ¿eh? Tard más tarde o más temprano. cuál ha sido la, la causa es verdad que para los que nos dedicamos al tema digital、eh, los indicios de un ciberataque pues, pues son altamente probable pero tampoco hay que descartar indicios pues eso no temas medioambientales no o incluso cualquier fallo cualquier accidente d e cualquier forma mira、mmm, los que nos dedicamos a esto estamos、eh, muy acostumbrados a trabajar con riesgos que eso es algo que creo que le falta un poco a la ciudadanía y que tenemos que sensibilizar a todos los ciudadanos p o r q u é porque mira desde el 2010 por ejemplo hay normativas como el esquema nacional de seguridad ¿eh? que obligan a las administraciones públicas a, en, cuando se ocur puedan ocurrir no que son poco probables、uh -huh. casos como este pues aquí en canal sur por ejemplo que tenemos electricidad que hay muchos sitios que no hay porque、sí. tenemos generadores、uh -huh. no de reserva claro, claro. y, y el, en los hospitales en temas sensibles entonces planes de contingencia Hay un reglamento, hay una normativa europea, que es la normativa Dora, que precisamente es muy reciente y trata temas como esto, pero no tanto por el tema de saber la causa, sino porque podamos ser, y espérate que me saca la palabra, r e s i l i e n t e s ¿no? Exacto, ¿Eh? sí. Que es esto de aquí. Y, y como ciudadano no, nos falta, nos falta porque somos muy dependientes, como decía Yuyu, de la tecnología. Eh, algo tan sencillo que creo que no la, nos han dicho en nuestra casa siempre, que llevemos dinero en efectivo, que、oh. cada vez nos cuesta más, dependemos de que nos encontremos un cajero. Y no te hablo de un, un, un caso como este que es excepcional, te hablo de irte un día a la playa, irte a un pueblo que no conoces y no sabes si te vas a encontrar un cajero o no.、Oh. O si vas a pagar con tarjeta y el establecimiento, por ejemplo,、no、lo, acepta. Ten, lo acepta o va a tener wifi、eh, que llega a la señal. Entonces no nos estamos acostumbrando a esto. Y, y no es porque. Eh, haya rumores de que、mm, determinados países tengan más información u otra pero aquí por ejemplo en el, en el programa del yuyu ya contamos en enero que francia lo, lo del kit de, de salvamento hecho el kit de emergencia、eh, ya, ya estaban concienciando a, lo, a los ciudadanos、eh, de, que, de que tengamos agua de que tengamos agua de reserva, que tengamos una linterna y si no, velas. ¿eh? O, y eso como que a nosotros no, nos cuesta mucho entenderlo. Y tenemos el ejemplo de, de Japón, que siempre hemos hablado, que en Japón es que los menores reciben formación de cómo actuar en caso de un terremoto. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando que puede llegar una ola gigante ¿eh? a, la, a las costas n o de Cádiz, de, de Huelva?、Claro. Y, y, y no estamos preparados. ¿eh? Entonces, aunque sea caso remoto, y, y por eso te comentaba esto, ¿no? los, los abogados digitales están muy acostumbrados al tema del riesgo. Y cuando hacemos auditorías y vemos los planes de negocio, ¿qué riesgo hay, por ejemplo, de que se inunde el sótano? O dónde están los servidores, de que nos quedemos sin internet y ya mi parte, n o que se pierdan los datos. Tú fíjate el, el caos ahora、claro. para pagar. Claro, eso, para llevar... eso es mañana. Claro, <risa> claro. eso es mañana. Jesús, ¿no? Porque, claro, o todo t e s todo esto tiene un coste、Así、y、es. tiene unas consecuencias. Hoy estamos contando. el minuto a minuto pero、sí. claro todo esto va a tener、oh, unas unas、uh -huh. consecuencias no pero fíjate m a r i l e perdonadme、sí. pero creo sí, que sí, en b o r m u j o provincia de sevilla e s t i b a l i z martínez sí. también、sí. e s t i b a l i z adelante、sí. y una、a、última ver, noticia que han prohibido、eh, por el apagón de las manifestaciones que había、eh, hoy en la comunidad valenciana una de ellas era por el motivo de la、sí. dana ¿eh? esto es una noticia marilo que acaba de, de salir y también、eh, lo tenemos a compañera santa justa pero decir que ha Eh, ha suspendido todos los trayectos en trenes de todo el país, ¿eh? de todos. Ahora mismo no tenemos ningún servicio de trenes、sí. y además、eh, está recomendando a todo aquel ciudadano que tenga que coger un tren que por favor no s acerque a las estaciones porque de momento no hay trenes. Esto Mari, es su última hora. s、sí, Marilo, y una cosa sí, que, estaban ya, que estaban recomendando q u era estaban e e c o m n d n d o era que desenchufemos en la medida que sea posible sí, los electrodomésticos los que tengamos、domésticos. en casa.、Y、que porque no sean sí, esenciales. Que no, no sean、mundo. esenciales, claro, el frigorífico por si、sí、vuelve no, pero a lo mejor lo que son televisores, routers de internet, ordenadores,、para、todo, todo eso. Para evitar y no haya subidas de、sí. electricidad.、Claro, Evitar que cuando vuelva la luz le puede pegar un pico que pueda fatigar、sí. eso.、Nosotros、están recomendando eso, que, que lo que no sea imprescindible, que lo quitemos para evitar que luego puedan... Se nos t r o p e e se nos t r o、no、p e e Y una otra última hora.、Eh, Ucrania ofrece su ayuda a España para restablecer la, ¿Sí? el suministro eléctrico. ¿Sí? ¿Eh? Sí, desde de Sevilla. Desde claro, de Sevilla, m a r í e María. Pues en enseguida, que enseguida tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida voy con la ronda. venga. Centrifugación Alemana, como empresa jienense dedicada al sector del aceite de oliva, participa un año más y desde sus inicios en Expoliva. Nos encontrarán en el pabellón Caja Rural Stand C26. Allí les mostraremos lo último en tecnología y todos nuestros servicios. Centrifugación Alemana, la perfección en la extracción del aceite de oliva. ¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkBook con procesador AMD Ryzen 5 gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.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 La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Ya lo han oído, no hay trenes en todo el país. Nosotros vamos a hacer una ronda por las delegaciones de Canal Sur Radio para ver qué ocurre en cada provincia. Desde Sevilla, Patricia Arzuaga. Así que hay barrios donde ha vuelto la luz. Efectivamente, parece que hay barrios en la capital, Nervión, algunos bloques de viviendas en los Bermejales, en Bellavista, La Palmera, en Bormujos, en la provincia, pero bueno, en la capital seguimos con activo el plan de emergencia municipal nivel 1. Uno, los servicios están desplegados desde que empezó todo. La estación de Santa Justa, ya hemos dicho, ha sido desalojada y algunos trenes se, quedaran, se quedaban parados se en el trayecto. Incluso en el metro. Tenemos incluso el, el testimonio de un usuario que le pilló el apagón en el metro. Lo escuchamos, Marilo. A mí me ha pillado justo montado en el metro. Iba al metro a trancar en Puerta de Jerez. y se puso todo a oscuras nos quedamos asustados pensando que había sido algo puntual pero cuando vimos que no volvía seguridad empezaba a mirar hacia los ascensores y demás y una vez de eso nos desalojaron completamente en todos sitios y en la universidad de sevilla por ejemplo en la facultad de comunicación les pillaba pues en clase Los alumnos de tarde nos han llamado para dar una clase por la mañana a, a las dos y media y tal y como hemos entrado en la clase, el profesor que no había luz, que no había luz, que si、sí、sabíamos qué estaba pasando, hemos dado la clase a oscuras y nada más, sin el profesor hablando directamente. La Universidad de Sevilla ha suspendido las clases a las 3 de la tarde, bueno, como prácticamente t o d o Andalucía, se han suspendido las clases en toda Andalucía. El alcalde José Luis s a n está coordinando todos los servicios desde el Centro de Control de Policía Local. Lo primero que ha querido es mandar un mensaje de tranquilidad aquí precisamente en los micrófonos de Canal Sur Radio. Desde el Centro de Control de Policía Local, desde donde estamos coordinando todos los servicios municipales, queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad. que se eviten sobre todo los desplazamientos, que no sean necesarios y que hagamos caso a todas las indicaciones que puedan venir desde Policía Local, Policía Nacional o Bombero. La policía local está trabajando en doble turno porque los que se iban se han quedado y los que llegaban p u e se s ponían a trabajar. Los bomberos están atendiendo la s llamada, sobre s todo lo que ha habido en el 112. Han sido mucha gente atrapada en ascensores. De hecho, desde el Ayutamiento n、sí. han pedido que se acerquen a la sede de distrito y a la、mm, sede de policía local más cercana, los vecinos, por si podían avisar de alguna urgencia. A las residencias de ancianos, los más vulnerables, como siempre, pues se le está mandando efectivos también hace una horita. Sí, bueno, en este momento tanto Junta Andalucía como nosotros desde Protección Civil estamos mandando efectivos para ver qué podemos hacer para solucionar algunos de esos problemas, llevando equipos electrógenos, en fin, intentando solucionar en alguna medida el caos en el que estamos en este momento, por supuesto. Y así están las cosas en Sevilla, parece que vamos recuperando poco a poco la normalidad.、Uh -huh. Pues estamos conociendo de primera mano, gracias Patricia Arzuaga, línea abierta, porque si hay más lugares que reciben luz, como en la provincia de Sevilla, parece que hay algunos sitios ya con luz, queremos saberlo los primeros, ¿no? Vamos a conocer de primera mano cómo se está viviendo esta situación en Córdoba, Antonio Postigón. ¿Qué tal? Muy buena. s Pues aquí, por ejemplo, en la capital se ha activado por parte del Ayuntamiento el、eh, CECOPAR, el Centro de Coordinación Municipal de, de Emergencia, s para mantener la seguridad en la ciudad ante ese apagón. Anteriormente habíamos escuchado en este especial informativo también al alcalde de Córdoba, José María Bellido, pero lo, desde luego la actividad de los bomberos ha sido muy intensa en toda la provincia. De hecho, en la capital llegaron a producirse hasta 30 intervenciones de forma simultánea, como nos contaba uno de los miembros del Servicio de Extensión de Incendios y s a l v a m e n t o en la capital. No damos abasto. Además, tanto mi compañero como yo estábamos en nuestras casas, como los teléfonos no funcionaban, nos hemos ido los dos para el parque y a a y u d a r a lo que sí se falta. Así que cuando hemos llegado había más de 20 llamadas, de, sobre todo ascensores. Hemos estado Mariló en alguno de esos rescates.、Uh -huh. Por ejemplo, en un edificio en el que se había、claro. quedado atrapado en el ascensor、uh -huh. una mujer de 88 años que se encontraba además、uh -huh. en situación、eh, de movilidad bastante complicada con su hijo. Nos contaba que de hecho cuando salía no sabía que exactamente lo que le pasaba a ellos le estaba pasando a otros centenares, incluso、uh -huh. puede ser que miles en todo el país. Pero y eso c ó m o ha podido ser, ¿Qué? no sabía lo que había pasado fuera y además como no teníamos cobertura en el teléfono, veníamos de hacer una compra. Nos, nos hemos metido, le hemos dado al segundo y de pronto se ha quedado cortado. Y digo, bueno, pues era una avería, hemos empezado a llamar, no contestaba nadie, los vecinos no podían hacer nada y claro, mi madre tiene 88 años y entonces cuando llevamos 20 minutos, dice, ya se empezó a a g o b i a r un poco, digo, tranquila mamá, tranquila. Y ya a partir de ahí, pues bueno, dos horas. desde luego son momentos también de, de mucha incertidumbre、mm. porque se acaban algunos productos en los supermercados sobre todo la comida que no necesita calentarse yo por suerte le había dejado a los niños hoy tortillas almorejo así que comida, la tortilla no bueno, fría no es lo mismo pero bueno Hombre, antonio, hemos salido, qué bueno. De, hemos salido del, del, del paso gracias a la fortuna no porque bueno, o sea, tú, tú, has o sea, salido hoy, sí, tú sí. vas a salir de lujo hoy tú vas a salir de lujo、bueno, de verdad lo, increíble lo que hayan, ellos que han comido <ríe> que aquí está no, no sé、si、yo si te va a quedar algo cuando tú llegue s、no, que creo hoy que no, no va a llegar、bueno. pronto hoy、pero、antonio t r o va a l l e g a pronto hay un p o c o no No, hay、bueno. un poco en en casa y te cuento también un poco la hora、sí. de complicaciones logísticas como por ejemplo el tema de la comida la recogida de los niños de, de los colegios también ha sido un poco complicado si te parece tenemos tiempo aunque sea un último corte a ver, ahora mismo estamos un poco no, que no sabemos cómo reaccionar comida fría sobre todo vamos mira ya no queda ni pan ni queda no yo lo que pasa tengo g u e a p u t a no y tengo radio de pilas menos mal que tenemos los chiquillos cinco meses veníamos niños de, del colegio del que han salido colegio. del colegio y e l l o se s vienen solitos y con los pasos de peatones que estamos sin funcionar no hemos podido h a t e n i d o que ir para recogerlo s bueno la situación estamos todos intentando adaptarnos、mm. a las circunstancias en esta jornada tan complicada Miles de anécdotas que se agolpan en nuestra redacción y que Antonio Postigo nos está contando también desde Córdoba. Seguiremos con, con la ronda enseguida porque queremos ir a todos los puntos de Andalucía para saber cuál es el estado actual del apagón, cómo están funcionando los servicios básicos y qué medidas están adoptando las autoridades. Ahora mismo, mi compañero Eduardo Ramos lo hemos sentado aquí corriendo para que nos diga porque acaba de llegar de m a n i l v a Exactamente. ¿Cómo está la carretera? Pues mira, la c a r a la DST nos ha contado lo que ha podido hasta marbella más o menos bien en marbella había mucho tráfico ha, ha llamado mucho la atención porque hemos estado en manilva que había una moción de d e n s u r h a s t a mañana invita de d laborágenes y justo en manilva se fuera lo invita de d eso pero por ejemplo en sabinilla si、sí、había luz y yo que tenía dos cero s en el bolsillo vamos corriendo vamos al caljero <risas> así que doy fe que hay luz en sabinilla que la gasolina e r funcionan que incluso hemos visto a l g unos lugares que funcionan pero ya viniendo para acá marbella incluso torremolinos ya la gasolina están cerrada y no hay luz o sea que todavía están un poco con la duda un poco de qué es lo que ocurre la parte positiva es que no se ve de más demasiado tráfico por lo menos el tramo hemos hecho toda la autopista digamos desde la zona de manil va casar e s hasta llegar hasta málaga en el tramo de rey había un poquito más de follón y dentada de marbella pero realmente el resto de la carretera lo único para que, es que la gasolinera marló i o tiene efectivo o muchas que no pueden realmente claro, lo estaba diciendo ahora mismo hace un momento nuestro compañero jesús a c e v e d o efectivo no que salimos sin efectivo además sí, sí, sí. bueno gracias <risa> eduardo bueno seguimos noticias vamos a seguir、sí. dándoles información、Marido. durante todo el tiempo voy a las noticias y u y u enseguida、vale, todo y、vale, paso vale. Okay.